En el programa de hoy de Euskal Música hablaremos del Nafarrón y es 2014 que se va a celebrar el domingo 19 de octubre en la localidad de Sangüesa. Organizado este año por Sangózaco y Castola, una nueva edición, 6 kilómetros, 4 áreas. Luego te explicaremos todo lo que va a dar de sí ese día, esa fiesta, las actividades. En definitiva, el Nafarrón es 2014. Y también hablaremos del concierto del 11 de octubre que va a celebrar eh, nada más y nada menos que la formación de Iruña Lejoticán con motivo de su vigésimo aniversario, ya que la Sala Bomber Enea grabarán lo que será su próximo CD y DVD. Y entre otros grupos escucharemos a Los de Rayo, escucharemos a Esen Balea, o escucharemos a Ladislao. Todo esto durante 90 minutos, todo esto en la sintonía del 100.8 de la FM, todo esto en internet, en egusquiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio, cada jueves en directo, 90 minutos, para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música de Euskal Herria. Y vamos a comenzar el programa de Deuskal Musica y lo vamos a hacer con el tercer trabajo discográfico con el tercer trabajo de estudio de la formación Seesatec, que ha sacado el doctorado en pachanga y en el mestizaje musical. Este nuevo disco se ha elaborado con mucho mimo durante todo el 2013, preparándolo químicamente en el local de ensayo y grabado en los estudios Igain e y Neurótica de la mano del doctor arich Arregui y Michael. En este nuevo disco se ve a un Seesatec más banda que nunca, donde el feeling entre los músicos es evidente, creando canciones redondas. Los miembros de la banda son Pierre a las guitarras y a los coros, Yulen a las guitarras y a los coros, Unai al bajo y a los coros, Bolli a la batería, Antón a la trompeta, Manex al trombón, Mikkel a la voz pin principal y Javi a la otra voz principal, un montón de gente encima del escenario para disfrutar de la buena música bailable, divertida que nos trae sesate con este álbum ibuprofeno del Colorea Kendú y Argisaria son dos de los temas incluidos en este tercer larga duración para sesate con ellos, con Pachanga con diversión, comenzamos el programa de hoy de Euskal Música asarreran tabako makinaren ondoan lagun batekin izketan duol zinen hilukontatu eta hitan ikzbat lagun gota zuran Linda camiseta eres chingón te sale antoja Ibaden, ezitze ate gustatzen. Jozenko unabo. Jo da kere. Lurietan hitzietona, betxa tenguan nagordea. Go egin zen burua, alkin bizta zerren, betiko formula, lengo lepotik, egin da burua, betiidespotismo ilustratua Luzarro a lotagabe. Gilargia señalaten etainozoa zuen Behatza begiratzen. entsa agortzen ari da lotan zedenak girazarriz doaz Platonenko baik irten egin dira itzalei be gira zeden la harttan ez duen norabide honetan burrats bat borroka, berri batza hartan Egin zenburua, alkimistazaren betiko formula Ongi etorriak errealitateran, ongi etorriak rubakietaran Polizia sikarioak diren honetara Regimenak bizirauten duen bizartean Luzaroan du lotzagabe, miliarkia zeinalaten Con energía hemos comenzado el programa de hoy de Euskal Música con el tercer trabajo de estudio de esta formación de SESATEC El álbum Ibuprofeno Temas como Colorea Kenu, esto que está sonando Argisaria Están incluidos, lo dicho, en este tercer larga duración Y por cierto, vamos a mandar un saludo a una persona, Apache La ...de la bilberería El Lago del Salar en la calle Zolina 1... ...que desde hoy es fiel seguidor al programa Euskal Música... ...y con él vamos a hacer alguna cosita importante cada jueves, ¿eh? No te voy a desvelar nada, pero yo creo que próximos jueves... ...haremos algo con él. 12 temas a los que se incluyen en este tercer larga duración... Y aquí estuvieron en Berriozar, en fiestas de Berriozar, en sábado de fiestas, deleitándonos y presentándonos temas del álbum ibuprofeno y clásicos de la banda. Y nos vamos ahora con una banda que lleva ya un montón de años en esto de la música. Eh, te cuento un poquito por encima, son Los del Rayo. ...que fueron el primer grupo que grabó Engor hace la friolera de 23 años... ...junto a el grupo y con el Drogas como productor musical del trabajo. Pachi, su antiguo cantante, se fue a vivir lejos, muy lejos, y el grupo se deshizo. Pasaron los años y hasta hace dos no supieron nada de ellos... ...hasta la aparición del primo de Pachi, Juan Carlos, como cantante sustituto... ...y que fue capaz de liar a Leo... Peyo y Alonso otra vez y rescatar el hombre y el espíritu de la banda de nuevo volvieron a quedar con el drogas y hacerle cantar en una canción dame tu amor y de nuevo volvieron a pasear por los escenarios aquellos temas como preso en tus besos o el rey de la autopista y esto es lo que nos vamos a poder encontrar en este mini CD de 6 canciones el álbum se hace llamar en dosis chiquititas regresan los del rayo con la misma fuerza o más que hace 23 años y lo hace con temas como el guardián de tus errores O oh, Noches de Bares Quiere ver y ahora no me pidas más que te perdone has sentido una mirada equivocada yo suspiro que no quiere decir nada si pudiera subir al firmamento y en la estrella más bonita pondría te quiero pasaría Quiero beber beso a beso Quiere ver TORMENTAS porque tú decides cuando las comienzas si pudiera subir al firmamento esta banda de los del rayo el álbum en dosis chiquitas temas como el guardián de tus errores o esto que suena, noches de bares te puedes encontrar en este mini CD, mini eh, álbum también están el rey de la autopista, maldita solead Inocente pubertad y dame tu amor Sexo, Con la colaboración del Dick de Enrique Villarreal El Drogas El regreso después de 23 años De los del rayo Sexo, y, y nos vamos si te parece ahora con lo nuevo Para Cashbat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 batería de gran personalidad y bajos pues distorsionados funcionando como un reloj. La presencia de la guitarra es notoria y hay que decir que los riffs que da Gorka son eh, precisos, siempre sorprendentes con nuevos detalles en cada escucha. Por último hay que decir que Sorkun con más eh, registros de voz que nunca pues ha jugado con las melodías desarrollos e intensidades en este nuevo álbum que pues a, se, ha, se ha grabado a principios mediados de este año 2014. El álbum se hace llamar arracala lo que vamos a escuchar, los temas titulados más concretamente arracala que da título a lo que es este nuevo larga duración y el tema Okila. Son dos de los temas incluidos en el nuevo larga duración de Cash Battle. un cuarteto formado por chiqui gorca sorcun y gorquita se regresan al panorama musical con este nuevo trabajo discográfico titulado arrancacala en él te puedes encontrar ocho temas además del bonus track son escapa titon sonando dos de los temas incluidos en este nuevo larga duración el tercer corte en el álbum arraca tema que da título a este nuevo trabajo Y estos últimos eh, compases del sexto corte del álbum, Oquilla. Recuerda Sintonía Berriozar y Rocia, Sintonía 100.8 FM cada jueves entre las 6 y las 7 y media compartiendo contigo lo mejor de la música local como también lo hacemos. El sábado y el domingo, en la misma franja horaria, pero eso sí, en difusión en repetición, de 6 a 7 y media de la tarde. Y ahora nos vamos hasta Lazcao, porque de este ahí nos llega Ladislau, que empezaron hace dos años haciendo versiones en el local, y después de haber compuesto sus canciones, han completado su primer trabajo, titulado Pantallag. Le dan al punk rock con toques de hardcore y han grabado este trabajo en los estudios bomberine a las órdenes de Carlos Osinaga. el disco está compuesto de 12 canciones rápidas y directas hay que decir que pese a que el disco es nuevo ellos no son nuevos en el mundo de la música ya que han pasado por bandas como Brigada criminal captain Nemo o los rockinson fish fucking señor no y escoriaza entre otros el disco se presentó el pasado 23 de mayo y aquí está lo que es este primer larga duración pantalla de De manos de ellos, de manos de Ladislau, de ahí, de ese eh, primer larga duración, te extraemos los temas Atésate y Infernura Soas. Como puedes comprobar están incluidos en este Primer larga duración para esta banda Para Ladislau Con muestra un botón, ahí estaban los dos primeros eh, temas Del álbum, Atés, Até, primer corte del álbum E Infernura, soas Segundo corte del álbum de este primer Larga duración, Pantallag Y de la música de Ladislau, que nos vamos a hablar Del Nafarón, y es que está muy cerquita El 19 de octubre música también en internet síguenos a cualquier hora los 365 días del año en euskalmusica.blogspot.es vídeos, agenda de conciertos y por supuesto el programa de cada semana interpretada por la formación de Tafaya Zartacocca y la letra la ha compuesto Nuria Abadía. Este año en la Farronies se va a celebrar en la localidad de Sangüesa la organizadora Sangosa Coicastola. El domingo 19 de octubre, bajo el lema Esan y Sangosan, cuatro áreas repartidas en 6 kilómetros. Los actos comenzarán a las 10 de la mañana y concluirán sobre las 6 y media de la tarde. El área 1 y Castola estará nuestra música de siempre con Fermín Valencia, Erramún Martí Corena o Valerdi Valerdi, junto a propuestas diferentes más frescas como Damba o Mochila 21, animada también con una concentración de danzaris. El área 2, alfoncetas, música de calidad menos convencional y más alternativa, enfoque deportivo-aventura, con in, con una tirolina de 100 metros, rocódromo, jumpings y deporte rural, entre otras actividades. El área 3, en la cantera, área de los jóvenes, dedicada casi en exclusiva a conciertos, grupos como Lejotikan, Esnebelcha o Zopilotes Siriaus. Y el área 4 en Yamabuchi, área dedicada a los pequeños de la mano de Yvien Laguna, con actuaciones, juegos, talleres y se ofertarán paseos a caballo. No, A lo largo del recorrido habrá chistularis, gaiteros, kiliquis, yoaldunac, charangas, electrocharangas, triquetrichas y un montón de actividades más. Y además artesanos realizando su trabajo y hasta el mediodía además habrá pruebas de erronca con participación del alumnado de Icastolas de Nafarroa. Vamos a darte a conocer todas las actividades que van a celebrarse durante el día en cada una de las cuatro áreas. Como te comentaba anteriormente, el área 1 será Ley castola donde a las 10 estará la banda de música de Sangüesa. A las 11 menos cuarto, Uchun. A las 11 y media habrá Errik Irolak. A las doce y media estará actuando Mochila 21, a la una y media Danzas, a las dos Fermín Valencia, a las tres Damba, a las cuatro estará encima del escenario es Ramón Martí Corena. Una hora más tarde a las 5 lo hará Valerdi Valerdi y a las seis Danzas con los Gaiteros y las Charangas de Sangüesa. Nos vamos hasta el área 2 en Las Fontetas, a las 10 Zumba, a las once menos cuatro JP Bras. A las 12 y cuarto la formación ON, a la 1 Apu, a las 2 estará Gose, a las 3 y cuarto de la tarde Glaucoma, a las 4 y cuarto estará la formación The Soulbrickers Company y a las 5 y cuarto cerrará el área 2 en las fontetas el grupo Williams Drummonds. Nos vamos hasta el área número 3 en la cantera. A las 10 y cuarto, Alchatu. Una hora más tarde, a las 11 y cuarto, Zartaco Ka. A la 1 y cuarto, Leiotikan. A las 2 y cuarto, Arcada Social. A las 3 y cuarto, nos vamos de mexicanas con los topelotes chirriaus. A las 4 y cuarto, Esnebelcha. Y cerrará el área 3, a las 5 y media de la tarde, los bailables de Trikidons. La calea, nos vamos con el último área, el área 4, del área de Yamaguchi, donde a las 10 y media tendremos juegos, a la misma hora estarán las aventuras de Tomás, a las 12 y media danzas y juegos con Kilikibikura, a las 2 menos cuarto arranchará Danchan, a las 3 menos cuarto Iri Yokoak, a las 4 menos cuarto tendremos a El Mago Odei y cerrará a las 4 y media Ane Eta Pirate King Parrandan. Estas son las actividades que se van a celebrar en las cuatro áreas repartidas en 6 kilómetros en el Nafaronies 2014. Escuchamos si te parece la canción del Nafarronies 2014 Pero antes os dejamos con los saludos de Gose Y los saludos de Ejoticán Que también estarán encima del escenario Como te comentaba anteriormente Y ya sabéis que este año Zangozaco y Castola es la organizadora El domingo 19 de octubre en Sangüesa Y con ella terminamos el repaso que hemos dado Al Nafarronies este año Eso sí, en los próximos eh, programas Os recordaremos otra vez Las actividades que vamos a poder encontrar En las cuatro áreas del Nafarronies 2014 14. Ule jopikan gara eta gogoratu urrengo urriaren emaretzian aituko gara Jotzen nafarro inozean Esan, izan, zango zan! Kaixo goze gara eta guelde datorren iliaren emaretzian Zango zako nafarro izango gara Animatu eta atorri denok zango Esan, izan, zango Después de escuchar la canción de la Ferronies de este año 2014 Y de haberte hablado un poquito De lo que va a dar de si este de la Ferronies 2014 Con esas cuatro áreas que vamos a tener Repartidas durante, pues, esos seis kilómetros 6 eh, kilómetros en los cuales vamos a andar Y vamos, por supuesto, a disfrutar de grandes grupos Como, por ejemplo, te puedo decir al Chatu Te puedo decir a Arcada Social Te puedo decir eh, también, por ejemplo, Gose o Glaucoma Entre otros muchos que van a estar en esas áreas Y Castola, Fontetas, Cantera y Yamaguchi ¡Y ahora nos vamos! a Con la formación de Iruña Leyótica, no sé si te acordarás, pero en diciembre del 2011, en la Durango Coasoka, se presentó el álbum recopilatorio con motivo el del 18 aniversario de la banda. Después, eh, Iker Piedrofita, en los estudios El Sótano de Artica, dirigió el proceso de grabación de este nuevo trabajo discográfico Arol, una grabación que pues se hizo en dos tandas, en diciembre del 2011 y 2018 abril del 2012 hay que decir que acaban de publicar no, te iba a decir que acaban de publicar pero ya llevan ya unos años con ese álbum titulado Arol en el cual te puedes encontrar nada más y nada menos que 15 canciones, el grupo lleva 20 años juntos y se conocen a la perfección, Leiotikan es más que un estilo de música, es una actitud ante la vida, una actitud generosa que intenta potenciar lo mejor de cada uno de ellos mismos desde el punto de vista inconformista del punk y el buen rock and roll que hace, hay que comenzar ¡Vamos que el grupo Leiotican eh, celebra su vigésimo aniversario y lo va a celebrar a lo grande, grabando un CD más DVD en directo en la sala bomberinea de Tolosa! Además de Leiotican estarán la formación de Lumbier Alchatou que presentarán su segundo larga duración Itcha. El precio de las entradas, 8 euros y hay que decir que desde Iruña saldrá un autobús a dicho concierto y los tickets para el autobús que incluye entrada están ya a la venta por 15 euros en el bar Aquelarre de la Chantrea y Punkishan en la calle Madre. Mayor de iruña Así que ya lo sabes, noche importante, noche interesante, ya que el grupo Leotica va a celebrar su vigésimo aniversario el sábado 11 de octubre con un auténtico concierto en la Sala Bomberenea de Tolosa, grabando lo que va a ser su nuevo CD y DVD, que más tarde lo editarán, lo dicho, en formato CD y DVD. Nos quedamos mientras tanto con su último trabajo discográfico hasta la fecha, nos quedamos con el álbum titulado Arol y de él escuchamos dos temas, Snatchea y Snatchea. ¿Qué esco dentro de su álbum Arol, que dentro de poquito ya se quedará despasado, porque el 11 de octubre te recuerdo, a partir de las 10 y media de la noche estarán actuando en la sala Bomberenea para pues grabar lo que será su próximo CD y DVD que verá la luz, pues esperemos a finales del 2014, principios del 2015. Nosotros que seguimos compartiendo contigo más música y nos vamos con Live García de Cortázar, que comenzó su recorrido de la banda Gaste Izarra con la formación New Bat, ha tocado con Sorkun y Ekon y forma parte actualmente de Isaki Gardenac, aunque, has, aunque pues ha encontrado tiempo para trabajar en sus propias composiciones. Llegó el momento de que estas y las demás composiciones que forman el disco fueran trabajadas como banda, para lo cual Live pues Contó con músicos gasteistarras con gran experiencia como por ejemplo A Chus de New Bad, Sorkun y de Beci y de Vicepresidentes al bajo, Chus Villa a la Betia, de Sam Hall y E a la guitarra y Eneco de Arza a, de grupos como Naut y Trumbo a la batería. Después de desarrollar las canciones en el local, decidieron entrar en el estudio de grabación Bomberenea y editar lo que es este, su primer larga duración, titulado más concretamente Yes, Lari yes Aldi, bandía es el primer larga duración en solitario para esta mujer para Live lo que vamos a escuchar lo dicho dos de los temas incluidos en este nuevo larga duración los temas Neguelta y Naigabe Batman sonando la buena música que nos trae el IBE con este y IESLADI ANDIA. Ha dejado un poquito de lado los grupos en los que ha estado actuando y el grupo que está actuando ahora mismo, ISAKI GARDENAC, y ha sacado su primer eh, disco en solitario titulado y IESLADI ANDIA. Hay que decir que los conciertos comenzaron el pasado 6 de octubre, no, van a empezar el 6 de octubre en los estudios ELKAR y el 11 de octubre estará en el Festival de Urrechu, el 8 de noviembre estará junto a Peti en la Sala Bomberenea de Tolosa. El 28 de noviembre lo hará en Anduain, en el Gazzeche, junto a casbat El 8 de diciembre, a partir de las 12 de la mañana, estará en Durango, en la Feria del Disco y el Libro. Y el 28 de diciembre, en concierto acústico, estará en la Rabetsu, más concretamente en el Gazzeche, junto a Petit. Y por aquí, por Euskal Música, esperemos eh, tenerla mmm, dentro de unas semanas para que nos presente su este su primer larga duración. Nosotros que continuamos seguimos ofreciéndote más música y nos vamos con Beta Garry 20 años, fue grabado durante el verano del 2013 en los conciertos que esta formación ofreció en Vitoria-Gasteiz en Bilbo y en Donosti después durante los eh, primeros meses del 2014 de este año, Tricu y Yonan Ordorica lo mezclaron y masterizaron en los estudios Katarain y Mamiá en Azcárate. Mirad Hacemos hacia atrás y vemos un poquito lo que es el inicio de Betagarri, de aquella cinta cassette con una L de autoescuela como portada en mayo de 1994 comenzaron a vender por los bares a 500 pesetas, desde aquel han pasado 20 mayos con sus 20 inviernos y por supuesto sus 20 veranos, pero al girarnos seguimos viendo nítidamente todo el camino recorrido por la banda de Gasteiz Betagarri en este álbum en directo CD más DVD, vigésimo aniversario de Betagarri 1994-2014 álbum en directo, destacamos Sure In Gurua y Mundu saldo a son Betagarrí nos llegan desde gastéis ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! Ore nahi duzu mundua aa Sabia garaiatu zuta Garaiatuzuta eskurateko nagoeneko galuta cousia Quizás te haga causa tu yarda Aurel usteko. Música de esta banda Los Gasteistarras Beta Garry Con este álbum vigésimo aniversario En directo En lo que se refiere al CD te puedes encontrar 20 temas En el DVD Como tiene más cabida para poderlo ver Pues eh, te puedes encontrar Los 28 temas del concierto Además de bonus track Foto etc etc etc Sune In Gurua y Mundus Aldua Dos de los temas incluidos En este álbum vigésimo aniversario de la banda de Gasteiz, Betacarri. Y esto que continúa, esto que no para, sintonía Berriozari-Ratia 100.8 FM, internet, egusquiplaza.net, de nuevo activo contigo. Después de una semanita que hemos tenido en la cual no nos podía sintonizar a través de internet, ahora estamos de vuelta a... Abres ebusquiplaza.net, clicas en el logotipo de la radio y ahí estamos para ti. Y nosotros que nos vamos ahora con un adelanto. Nos vamos hasta el norte de Nafarroa con una banda que está a puntito de sacar su nuevo trabajo de estudio. Lo hará más concretamente a finales de este mes de octubre. El disco llevará llevará por título, lo diré, el Galak Astinduz. Para abrir boca nos quedamos con el, el sencillo presentación titulado más concretamente Es Echi. Hablamos, por supuesto que sí, de... Esian Aqui não sou ideal Ame cheguei te cometi pez Ser o auquito naean Ich seh dich da ist der Schein ich bin ja du bleib bei está su línea Hidalgo al frente de toda esta banda. Ellos son esian y parece que va a estar muy, muy, muy currado y muy bueno este nuevo trabajo discográfico, por lo menos. Eso es lo que da la carta de presentación Este es Echi, el disco saldrá a finales de octubre Y por supuesto a en Euskal Música En Berriozar y Ratia, te lo pondremos, te lo presentaremos E intentaremos que puedan venir A los estudios de Berriozar y Ratia O si es posible, pues vía telefónica Para que nos presenten este álbum Egalac Astindus En cuanto esté ya a la venta En cuanto lo tengamos en nuestras manos Y de novedad a novedad Y tiro porque me toca, y es que nos vamos con Miss Octubre Así es como se llama, la nueva banda De Alfredo Piedrafita, ex componente De Barricada, e Iker Piedrafita Componente de Dickers, que por cierto hay que decir Que los stickers dentro de poquito van a sacar Nuevo larga duración, junto a ellos están Agnes, Rafa y Sergio Lo que vamos a escuchar, el sencillo adelanto De que va, de lo que va a ser su primer Larga duración, se llama Miss Octubre Es sencillo y ellos se hacen llamar Miss Octubre, es la nueva banda De Alfredo Piedrafito Música Pues así de cañeros, así de fuerza parece que va a tener lo que es el primer larga duración para el nuevo proyecto musical de Alfredo Piedrafita, ex componente de Barricada, e Iker Piedrafita, componente de la banda Los Dickers. El grupo se va a llamar Miss Octubre, como es el sencillo presentación de este primer larga duración. Y nosotros que nos vamos ahora con una banda de reciente creación. Nos vamos con la formación Essembalea que nos llega desde aquí, desde Nafarroa. Son componentes como son Ángel Llearte a la batería, Iñaki Rigoyen a la guitarra, Yesurra al acordeón, Miguel Urbiola a la guitarra, Ruth López de Di Castillo a la voz y Sergio Pérez al bajo. Hay que decir que colaboran en este primer larga duración al trombón Adrián Márquez, a la trompeta Miquel Azcona, al saxofón flauta y arreglos eh, Fernando Sánchez y a los coros Chus, el primer larga duración que nos lo presentaron la temporada pasada aquí en Euskal Musical, nos dejaron su sello, nos dejaron su disco y lo que vamos a escuchar uno de los temas incluidos en ese su álbum, nos vamos hasta el quinto tema del disco, el tema gure chat Bai, cada nere kultura ere baita, su quizá di corre en parte cada etiqueta familia rara. Es que cada vuelta tuerra dugu escaler rifa más punxa, más punxa. Es que l'anca le Mi bebe teme ya la otra, no hay caso tu sentido tava vez tu miqueta mi ya caliente y tu esta pureza verde toda no acaso na mantenteco la Vale, que vamos a poner el punto y final a lo que es el programa de hoy de Euskal Música En este jueves 2 de octubre del 2014 Si nos escuchas en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde Ya tiene ya sabes que tienes cita también el sábado y el domingo A la misma hora entre las 6 y las 7 y media de la tarde 90 minutos cada semana para compartir contigo lo mejor de la música local La música que se realiza en Euskal Herria Música Ahí estaba la música de Sessa Los del Rayo Casbah leiótica Ladislau Live Esian Betagarri y Mis Octubre Hemos hablado del Nafarraun es de las actividades que nos vamos a poder encontrar en las cuatro áreas. Desde el punto de las 10 de la mañana y hasta las 6 y media de la tarde, 6 kilómetros andando en cuatro áreas interesantes y con grupos importantes. Y nos vamos a despedir con la IJOTICAN, recuerda, el sábado 11 de octubre a partir de las 10 y media de la noche en la sala Bomberenea de Tolosa grabarán Lo que va a ser su nuevo CD más DVD Recuerda que desde Iruña saldrá un autobús ha dicho concierto Y los tickets por 15 euros junto con la entrada Los puedes encontrar en el bar Aquelarre de la Chantrea Y en la calle Mayor de Iruña en punkisan Nos vamos con uno de los temas incluidos Dentro de lo que es su nuevo trabajo discográfico hasta la fecha Espero dudan, persona bacarra Lo dicho, la semana que viene volvemos Agurrr